Pueda pensar con calma, no me hallarás jamás. Me olvidaré de ti, poquito a poco. te Dejaré a Je Los